you <laughs> s a b e q u i é n transmite es radio a cupé la mejor música para usted La diferencia en Radio Acupe, la mejor música para usted. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Occupé con la mejor música para usted. Audio a c o p con música fácil de escuchar. Thank you.